Estamos siendo y haciendo, corazonando y sintiendo Seguimos la vía del agua, su fluir su claridad Somos pueblo, aquí tu cara, forjando su identidad Luchamos porque la ciudad que crece y se deshumaniza No nos usurpe nuestros sueños, la esperanza, la sonrisa su coraje, fuerza y alegría, con amor estamos luchando por corazonar la vida. Somos yumbos que lanzamos por cambiar la humanidad. Nuestra lucha es desde el poder, en la espiritualidad. Lanzamos por la madre tierra para curar sus heridas, para que desde el corazón podamos cambiar la vida.